Thank you. Zule gaurko honetan ere hitza Arnasbide egitasmoarekin jarraituko dugu aurrera beti esaten dugun bezala adierazpen askatasuna oinarrezko eskubide bat baitan beste anitzen artean hitza Arnasbide proiektuaren helburua ba emakume etorkinen bizipenak eta bereziki egunerokoan pairatu beharreko oztopoak azaleratzea da Izan ere etorkin etiketan jartzen diegu eta kasik ikustezin bilakatzen zaizkigu. Baina gurekin gure artean bizi dira egungo Euskal Herrian eta askok ere. etorkizuneko Euskal Herria eraikitzen parte hartu nahi dute. Nare mala ikala, jaue! Garko netan, gurekin dugu gonbidatu berezibat, barakizude beti izaten direla bereziak, eta gaztelerara pasako gara. María, buenas tardes. Hola, Aiziber. ¿Qué tal María? Bien, y tú. Bien, Bien. María Pons, ¿no? He dicho. Sí, sí. Bueno, María, acabo de explicar de que este espacio está dirigido, eh, no, dirigido no, está dirigido a todos y a todas, pero las protagonistas son las mujeres eh, emigrantes. Sí, Tú eres ciudadana del mundo, María. Un poquito, sí. <risa> Tienes que acercarte al micrófono. Ah, venga. Esto es todo técnica. Ok. <risa> bueno, ¿de dónde eres, María? Yo, bueno, de eres yo soy nací ciudadana en Venezuela, pero por el, por el oficio de mi padre ten, hemos viajado casi toda nuestra vida y después cuando me casé También, también con mi esposo continuamos a viajar, así que yo he tenido la oportunidad de conocer muchos países, muchas etnias diferentes y muchas costumbres diferentes, y así que soy una persona que me adapto a cualquier condición muy fácilmente. Yo no he encontrado ninguna ningún problema de adaptación, hasta el presente para mí todo se, todo se ha pasado muy bien y con los problemas de inmigración, bueno, a mi época porque ya tengo un, una cierta edad, <risa> las cosas eran muy diferentes de las que son actualmente. Hoy en día es muy difícil para los para la persona extranjera de obtener papeles, sobre todo aquí en Francia. No sé si en España porque nunca nunca me me he visto en, en esa en esa situación. Uh -huh. Así que Yo me casé y como mi marido era de nacionalidad francesa, a pesar de que él es vasco, eh, yo obtuve mis papeles en el lapso de un año y medio. Así que yo era yo soy francesa desde entonces, porque realmente si tenía... Primeramente a esa época Venezuela no aceptaba la, la, la nacionalidad doble, así que tuve que escoger. Y como era muy problemático para viajar, porque por todos lados del mundo te pedían visas y a los franceses presentabas el pasaporte y no tenías ningún problema. Bueno, hoy en día eso ha cambiado mucho. Uh -huh. Y así continuamos. La, la, la vida se continuó eh, entre hemos viajado con mi, primeramente con mis padres hemos hecho casi toda Latinoamérica casi todo un poco de latinoamérica centro centroamérica y un poquito de, de, de norteamérica y después con mi marido nos hemos casi eh, eh, consagrado al, al, a las asia de asia en general en general sí ya sea asia del sudoeste y un poquito entre Corea, japón uh -huh. bueno, yeah. toda esa experiencia y esas vivencias tú las consideras como positivas así ah, muy positivo porque desde el momento que tú te tú, tú haces ¿cómo puedo explicar tú tú te encuentras tienes eh, tienes contacto con otras otra manera de vivir y otra manera de pensar porque no es solamente de vivir sino sí, sobre es que la, la manera de pensar asiática yo hablo más que nada de asia. Mm. Eh, los latinos son latinos y es muy, sobre todo muy muy similar a, a, la, a la nuestra. ¿no? Pero en Asia es completamente diferente, la, mm. la, manera, la manera de actuar y de pensar. Uh -huh. sí. eh, María, has comentado que te casaste y un año y medio después ya Obtuve, te, te concedieron los papeles... La nacionalidad francesa, así mm. así que se me abrieron casi todas las puertas. y Todas de, las puertas de cara a la ley. A la ley, sí. Los no, papeles, ¿tú crees que los papeles...? Eh, ah, no, no solucionan, muy, solucionan mm. los problemas legales, si tú mm. quieres, que que tienes derecho a entrar a los países que tienen acuerdos con, con los países con el país de que te ha otorgado la nacionalidad y ya está pero eh, en visto a los a los a la gente no hablas de integración social sí llevas cuánto tiempo llevas viviendo en endaya en Endaya nosotros llegamos en, en el por la primera vez es que hemos hecho varias veces hemos venido cuando regresábamos de Australia la primera vez en, en... ahí es que conocí a Andalia en el 86, si no me equivoco. Y mi esposo tuvo la oportunidad de trabajar por un poco de tiempo al María Cristina, hizo la, la, la abertura del María Cristina con un amigo que había conocido en México, con otro vasco. Y bueno, y lamentablemente, bueno, el María Cristina no, no, no funcionó muy bien y nos tuvimos que marchar. Perdió su trabajo y como se llama ese fue la primera vez después como nos ha gustado tanto el sitio porque hay de todo y a nosotros lo que nos interesaba es tener un aeropuerto cerca para ver el tren y, y aquí hay todo si tú ves pequeño acogedor bonito uh -huh. digamos acogedor también porque la gente son simpáticas eh, Y hemos escogido a cada vez y, y, y desde entonces hemos tratado de guardar un un, un, un como una base, un, una base, como dicen los franceses. Y cada vez que regresábamos de viaje, veníamos por aquí mm. a pasar dos, tres meses de vacaciones y después nos íbamos. Bueno, eh, importante recordar que habéis viajado por trabajo, no, sí, por... no, no por placer. Mm. No por trabajo, siempre mm -hmm. por trabajo. Tú también trabajabas, María. Depende, depende. mucho En muchos lugares no tenía derecho. ¿No te dejaban? No, no me dejaban. Eres emigrante del mundo, entonces. No. Has conocido los obstáculos de varios países, bueno, obstáculos que ponen eh, hacia la población y comunidad inmigrante. Sí, mm. sí, sí. Pero, por ejemplo, en Asia, en Asia es muy difícil que una mujer extranjera, es el, el permiso de trabajo para los extranjeros, si eres casado, es para es para para para el hombre del hombre y la mujer bueno ya veremos si consigues algo pero sí. muy difícil a tramitar muy muy difícil hay también la mujer en segundo plano así ah, sobre todo en asia en asia así ah, uh -huh. el hombre pasa primero y la mujer es después y qué te parece la situación de la comarca aquí en en day on the river un eh, podríamos hablar de racismo yo de racismo de racismo un poquito sí se puede se puede sí. decir que hay hay mucho sobre todo con, con la situación actual con la crisis con la crisis porque yo yo yo he oído mucho yo voy muy, muy seguido a ir un tres o cuatro veces a la semana y yo he entendido cosas sobre sobre todo sobre con la cantidad de sudamericanos que existen allá mm. sí y dicen que le quitan les quitan el trabajo a los españoles y todo eso porque trabajan por cuatro por 4 por 4 € a, a la semana y que bueno, y la gente también es verdad que la situación está muy dura. Eso sí es cierto. Uh -huh. También en Endaya hay eh, muchos emigrantes, pero eh, la situación es diferente aquí en Endaya, ¿no? El que viene Eh, vamos a decir que la mayoría tenéis eh, la protección de la ley o por lo menos tenéis eh, papeles eso cambia la situación el día a día eh, porque si no hay mucha represión. Sí sobre todo yo, yo lo he visto un poco en la calle con, la, con las personas con las personas así que, que los, los pobres muchachos que viven en la calle que no tienen trabajo y que piden ayuda hay, aquí hay muchos. Hay, son por vagas y yo he visto como lo como, lo, como son tratados por los para, por las autoridades locales eso uh -huh. sí es cierto son duros con ellos y tú en tu caso personal aunque tengas papeles estás legalmente vives eh, ves en enendaa eso sí yo no tengo ningún problema de ese, uh -huh. de, ese, de ese orden no tengo ningún problema. pero te sientes integrada uh, a veces sí a veces no es eso lo que pasa hay mucha gente acogedora que te abre las puertas que habla contigo pero yo yo lamentablemente mi francés no es perfecto y he conservado mi, mi acento la, latinoamericano o se, se nota que yo no soy de origen francés cuando yo hablo el francés y así que me encuentro de me encuentro de vez en cuando tú sientes porque no no te lo dicen abiertamente pero tú sientes que uy Eso es un extranjero, eso no es de aquí. Uh -huh. Así que, vamos. ¿Has llegado a sentirte mal? Un poquito, así de vez en cuando. En, cier en ciertas situaciones, sí. ¿Y en esas situaciones cómo hacer entender al del frente que, bueno, eres no eres de aquí, pero que vives aquí? ¿Y que tú quieres vivir aquí? o cómo ¿Qué no. sueles hacer, qué sueles decir? No, no es, que no, es que no han tenido el coraje de me lo decir abiertamente. Ese es el problema. Yo nunca me he encontrado en la situación que alguien me ha dicho algo porque no soy francesa de origen. En este espacio solemos dar voz eh, a las eh, mujeres emigrantes considerando que en la, bueno, en la sociedad actual con la crisis que estamos viviendo eh, son las víctimas número uno de todo lo que está sucediendo de cara a la sociedad al trabajo, en todos los aspectos ¿tú sientes que por ejemplo el ciudadano común, el que es de aquí vive aquí, trabaja aquí ¿se da cuenta de todos los obstáculos que tenéis que afrontar al día a día? silencio yo pienso, yo, yo pienso que no creo, no porque la gente está está encerrada en su cocón y, y de ahí no salen. No sé si es por no querer ver la realidad de lo, de lo que ocurre en la calle o qué es. Pero si tú tú hablas de, de opresión o de cosas así, no, no, no, no lo quieren. Te dicen que aquí es un estado de democracia y que los extranjeros son los bienvenidos, pero... <coughs> No es muy cierto ¿eh? unos cuantos tal vez pero no todos ¿eh? sobre todo cuando hay ahora hay mucho más que hay, que llegan casi llegan casi todos los días se habla mucho de multiculturalidad es decir eh, conservar eh, la, la cultura de cada sí, país yo, yo yo pienso que eso es primordial porque sí. si no se se pierde el origen del, de, de, de, de lo que sois Si no, si no, olvídate. Pero sí, decía multiculturalidad en el sentido de que eh, respetan o sea, respetando, cada, respetando eh, cada, et, cada ser humano. Sí, el del lugar, la, la, la cultura de, de cada país, pero abriéndole las puertas a la cultura que llega gracias a la, a la comunidad inmigrante. Pero yo me he dado cuenta que un poquito, el francés es un poquito, es un poquito, o sea, que tú te adaptas a su manera de vivir. Y, o si no, es difícil para el francés de aceptarlo. Uh -huh. Sí, ese es el yo me he encontrado en fase de, de enfrente de ese problema eso sí es cierto. Que tenido que cambiar, por ejemplo. ¿eh? Hablan mucho. ¿Qué es lo que yo he tenido personalmente nada, yo no he cambiado nada. Uh -huh. Sí, sig yo sigo siendo como soy. <risa> <risa> Muy bien. Me parece perfecto. No, no, yo, yo considero que del momento que yo respeto, del momento que hay respeto por la cultura que te... por, por, por el país que te que te que te, que te acoge, no para mí es lo principal, lo primordial. Has hablado de los franceses. Sí. Eh, es verdad que en Euskal Herria hay muchos eh, franceses, sí, sí. también eh, españoles. ¿Qué, ¿Qué dirías sobre la, la comunidad vasca, ¿no? la, la gente euskalduna? La gente euskalduna, bueno, primero, visto la situación en, en la que están y en la que han vivido por tantos años, es el, el, el, el acercarse a ellos, el abrir las puertas, es muy difícil, porque si tú quieres, o oh, eso es un extranjero, ¿qué es lo que quiere? No? Cuidado. Y poquito a poquito pero es cierto que ahora tenemos no muchos amigos porque amigos no se puede decir pero con gente que conocemos que son vascos y que nos han acogido uh -huh. pero en general el vasco es muy prudente pero eso yo lo comprendo completamente porque he visto la situación que han vivido durante tantos años y que no ha cambiado mucho sino que yo pienso que al contrario Para mí es una vergüenza ha empeorado la represión ha empeorado por los vascos así que para mí yo los entiendo perfectamente porque en su lugar yo haría la misma cosa uh -huh. hay que tener mucho cuidado hoy en día con lo que se dice con lo que con quien te quien te quien te quien te quien trata de contactarte y algo así tú María además eres muy prudente no tienes teléfono móvil no usas ordenador Eh, sí, ordenador ¿sí? utilizo, pero no en casa. Todo eso es eh, para conservar tu privacidad o no? Un poco sí. Estás que hao pensando. No, no, para mí personalmente, para mí no es no, no no no realmente no no es para conservar mi personalidad, pero es que mi marido es alérgico a a todas toda, toda esas cosas que no dice que no quiere No quiere hilos en la casa que corran por todos lados. No el teléfono, no, ese es otro, ese es otro problema. Uh -huh. Y María, eh, bueno, vamos a considerar, y yo creo que eres una mujer culta, eh, conoces muchas culturas, llevas muchos años fuera de Venezuela. Eh, ¿Tú qué dirías de la situación actual de Venezuela? Lamentablemente, como hace tantos años, no la conozco. Uh -huh que estoy completamente afuera de eso yo sé que Chávez al principio al principio ha hecho muchas cosas bien pero de lo que dice mi hermana porque yo tengo una hermana que vive allá que es médico y me ha dicho que la cosa es desastrosa allá. pero realmente no no he, no he estado allá pero uh -huh. al principio sí trato de hacer muchas cosas por el pueblo por, por, por la clase baja de, de Venezuela que, que como ya ya ustedes han de saber en todos los países de América Latina hay una corrupción pero de lo inimaginable inable. eso sí, eso es ¿Volverías? A Venezuela, de visita, no a vivir, no no, gracias de visita. de visita, sí pero a vivir, no, yo creo que no a mí es un país es verdad que lo dejé cuando tenía 3 años y después mi marido tuvo la oportunidad de volver y revolvemos porque tuvo un trabajo por allá pero eh, no gracias no, uh -huh. no es eh, la vida la vida ha, debido a la corrupción es es un, un Un, ¿cómo se puede decir un calvario uh -huh. ¿no? has comentado sobre todo que soy blanco que somos blancos <risa> y para ellos los blancos tienen dinero vale ya yeah. eh, la calle donde donde no debes cruzar y ahí te está del otro lado te está esperando el policía para ponerte una multa uh -huh. ese es el problema has comentado que en los países que has conocido eh, por el trabajo uh -huh. eh, siempre obtenía el permiso de trabajo legal eh, José, sí, el marido edón, tu marido sí. Eh para ti de los países que has conocido cuál ha sido el más duro hacia la población inmigrante, bueno te puedo decir que son dos la china y, y la costa del marfil dos. dos no volverías allí a China sí con mucho gusto ¿Ah, sí sí sí, pero así. con papeles. Ah, no, pero oh. yo te, teníamos los papeles de mm. cuando En todos los países que hemos viajado, hemos obtenido la residencia, pero temporaria, el tiempo del contrato y después. Mm -hmm. ya. Si, no, si renuevelas el contrato con la compañía que te está empleando, bueno, te lo renuevelan de nuevo el, el, el, el contrato de trabajo, el, el permiso de residencia. Nunca ha estado de ilegal, si tú quieres. Siempre ha sido en condiciones legales, mm -hmm. ¿sí? Pues María, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más. Bueno, la, la, la, sola, la sola cosa que me gustaría decir es que la gente que vive por todos lados o, o, o aquí, primeramente aquí en la comuna debería aprender que si ellos son de aquí son privilegiados y que deberían un poquito ser un poquito más tolerantes en... Amberg. de cara de, de cara a la, a la pobre gente que, que llega del otro lado con dificultades y no cuando los ves eh, maltratarlos o cerrarle las puertas sino que tratarte de ayudarlos un poquito ¿no? pues ese también es el mensaje que a nosotras nos gustaría transmitir desde este espacio María, ¿cuál es tu lengua materna? el alemán ah bueno, te iba a decir que se te está olvidando el castellano sí, eso sí también, sí Eso, eso es lamentable, pero así es. A, a, a fuerza de, de utilizar el francés y el inglés, mm. el castellano se me ha olvidado mucho. Pues María, te he comentado antes de empezar a grabar que dentro de algunos años te haré una entrevista en euskera. En euskera, sí. sí. Voy a tratar. ¿eh? Ya, ya he tratado, ya había tratado un poquito, pero parece puff, muy difícil, ¿eh? muy complicado. Pero el que sigue, la consigue. a ah, Eso sí es cierto. <risa> la cosa es que... <coughs> Bueno, ya, ya trataré. Si sí, vale. cuesta cuesta, sobre todo la cuestión de, de las declinaciones que yo por las las lenguas cuando son sencillas un poquito, pero así complicado como se le busca. Vale, bah, María. Okay. Es que el casco está a 베스테바르테. Okay, thank you. <risa> Bause izan da gaurko tartea, balakizue, laster batean e, itzuliko garela, beti ere itza arnaz bide honekin. Gure xedean gure asmoa, inegalitateak eta sufrimendua azaleratzea baita. Onarrizko gizasku bideak guztionzat, errespetatuak e, izan daitezen. On gizan, mi esker, irratiaren bestalda negoteagatik. TAR Tayobon. Ta, ta, ya bon Ta, ta, ya bon Abdu huyambar Nyari malaikala Kauwe, hechikau Zerru Mwamu Mwunila Degam juli ingam Mwamu Mwunila Degam warungam